de tener por primera vez la fiesta de las comunidades portuguesas y justamente en esa ocasión quedó、um, como un pedido del embajador al señor intendente municipal la concreción de un espacio que llevara el nombre de Portugal y bueno después de mucho esfuerzo mucho trabajo、eh, este año podemos concretarlo gracias a la ayuda de la municipalidad que nos dio el predio de la calle Balcarce y Amparo Castro donde mañana vamos a A inaugurar una plaza con el nombre de Portugal y también vamos a hacer la entronización de la Virgen de Fátima, que este, fue un, un pedido también del embajador y el año pasado la p u d e traer a nuestra sede y mañana la vamos a llevar en procesión y la vamos a entronizar en, en una ermita que le hemos armado la plaza. Bien, y justamente para esta ocasión tienen visitantes importantes. Sí, sí, sí,、eh, venimos a i e n e mañana también、eh, el embajador Joaquín Ferreira Márquez, que ya está casi a punto de culminar su mandato, y bueno, este, como había sido un p e d i d o de él, se hizo un lugarcito en, en su agenda, estaba muy complicado, pero bueno, este, va a poder venir y acompañarnos mañana, cerca del mediodía, lo recibiremos en la sede, seguramente también estará el señor intendente, y bueno, después este, a la tarde、eh, culminaremos la jornada a las 15, empezaremos con el alto ya para cuatro y media cinco, le damos una finalización también este, vamos a contar mañana algo que para nosotros es muy importante con un grupo de baile portugués que es el rancho folclánico saudado de portugal que vienen desde la ciudad de erizo、eh, y es tremendo que así nos van a acompañar ya que para nosotros en la ciudad no hay un conjunto de baile portugués entonces e s una buena oportunidad para que la gente local pueda disfrutar del baile de la danza portuguesa Bien, y bueno, por supuesto, la invitación seguramente la formulan para toda la barría, pero muy especialmente para la colectividad, ¿no? Sí, sí, sí, sí. la invitación es abierta a toda la c o m u n i d d a e n general y obviamente en particular a, a los nativos y a los descendientes de portugueses que tanto sienten este, que en, este, en estos últimos días nos han acompañado muchísimo, ¿no es cierto? Se han puesto muy contentos de que nosotros también podamos tener este espacio, así como lo tienen otras colectividades. Bueno, a partir de ahora. En, en las calles de Alcázar y Amparo Castro va a haber una p l a c i t a que nos va a identificar con el nombre de Portugal. Así que mañana este, tenemos programado para las 14.30 el inicio de la procesión desde la sede hasta la plaza y a partir de las 15.30 el acto formal con el izamiento de bandera, s la entonación de los signos y bueno, vamos a culminar la velada con este, el baile portugués. Bien,、eh, Paola, en o l a Barría, aproximadamente cuántos portugueses o descendientes de portugueses hay, ¿tienen ese dato? Mira,、eh, actualmente tenemos aproximadamente 60, 70 familias,、eh, algunas, algunas familias todavía con nativos portugueses y otras, bueno, ya se vienen contando como descendientes de portugueses, segunda, tercera y hasta cuarta generación. Parte de esas familias están en la zona de, de Loma Negra、eh, y precisamente la zona donde está la plaza、eh, está la concentración más grande de, de familias portuguesas. Así que no f u e、eh, donado al azar, sino que hubo una motivación especial para ese lugar. En realidad creo que sí, porque cuando nosotros se lo planteamos al intendente, él este, empezó a hacer un estudio, e s lugar que podían estar sin nombre, que nos pudieran servir para, para hacer la p l a c i t a y bueno,、eh, Calculo que sí, que ha sido el azar o no sé h、eh, a y q u e atribuir, pero bueno, da la coincidencia de que es un barrio de p o r t u g e s e s así que no sea mejor todavía. Bien, Paola, que salga todo muy bien y estaremos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos esperamos mañana y ojalá que todo salga bien. Muchas gracias.